Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Chopin, el aristócrata audaz. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa en tarde de domingo que va a versar sobre una breve explicación de la génesis del estilo de Chopin, sustentada sobre todo en las enseñanzas que recibió en su juventud a partir de la música de Bach y de Mozart y también en la música italiana de carácter cantable, el bel canto sobre todo junto a otras influencias menores como los pianistas de las dos primeras décadas del siglo XIX, Hummel, Clementi o Field. En cuanto a Bach, Chopin aprendió a tocar el piano con los preludios y fugas del clave bien temperado, y muchas de sus obras reflejan su profundo estudio del contrapunto severo y las realizaciones a cuatro voces, como refleja una carta fechada el 2 de noviembre de 1826. A propósito, yo no voy a ir más al liceo. En efecto, Sería de lo más absurdo quedarse seis horas sin moverse cuando los médicos alemanes y polacos me han ordenado caminar lo más posible. Sería una locura ir a escuchar lo mismo por segunda vez, cuando en un año hay tanto nuevo que aprender. Al respecto, tomo seis horas de clase de contrapunto estricto con Elsner. Voy a las clases de Broczynski, de Bentokowski y de otros, sobre temas relacionados con la música. Me voy a la cama a las nueve. Así podemos observar fragmentos fugados incluso incrustados en las mazurcas, las danzas polacas de origen popular. Rubinstein acaba de interpretar la mazurca opus 50, número 3, en do sostenido menor. La influencia de la música de Bach se observa, asimismo, en la aparición del obstinato como elemento vertebrador del discurso musical, según un modelo de bloques homorítmicos en disposición siempre triádica, pero con una conducción de las voces en sentido horizontal. Como se aprecia en las siguientes obras, que escucharemos sin pausa, el preludio número uno del clave bien temperado de Bach, el estudio número uno de Chopin y los preludios Opus 28, número uno y número 24. vamos a escuchar las siguientes obras. El preludio número 1 del clave bien temperado de Bach en la interpretación de Lengul, el estudio número 1 de Chopin del opus 10 en la versión de Mauricio Polini y los preludios opus 28 número 1 y 24 en la interpretación de Marta Gerich. Otro principio constructivo común entre la música de Bach y la de Chopin es la utilización de un diseño de ostinato en el bajo, a menudo una línea descendente y de carácter cromático, de tipo en efecto lamentoso, muy en boga durante el periodo barroco, que efectivamente movía los afectos y que puede observarse en las siguientes obras que escuchamos. Acabamos de escuchar Crucifixus, número perteneciente a la misa en si menor de Bach, en la versión de John Elliot Gardiner y la orquesta St. Martin in the Fields, y el preludio número 20, opus 28 de Chopin, en la versión de Grigory Sokolov. En cuanto a Mozart, supone el alfa y el omega de la vida creativa de Chopin, sobre todo en su vertiente pianística, Una vida que se abre con su primera obra sería, para piano y orquesta, las variaciones sobre un área de Don Giovanni, la Chidara en la mano, y se cierra con la interpretación en su último concierto público en París, el 16 de febrero de 1848, que se abrió precisamente con un trío de Mozart para violín, violo, y piano, interpretado por el propio compositor, el violín Y el violonchelista Franchom. Finalmente, el Requiem de Mozart acompañó a Chopin el día de su funeral, apenas un año y medio después. Una petición que el polaco hizo a sus amigos en su lecho de muerte. Lontano, partiam ben mio da qui. Yay. vamos a escuchar el área de Don Giovanni de Mozart, La chidar en la mano, en la versión de Terfel, Bartoli y la Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma y a continuación, La chidar en la mano, Las variaciones opus 2 de Chopin en la versión de Claudia Rao con la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Eliahu Zimbalist a pesar de la fuerte influencia de la música de Bach y de Mozart en la obra de Chopin, el tema de la creación siempre fue esforzado para el pianista polaco, incluso doloroso, como recordaba su compañera la escritora francesa Georges Sand. Su creación era espontánea, milagrosa. La encontraba sin buscarla, sin preverla. Acudía de repente a su piano completa, sublime, o cantaba en su cabeza durante un paseo y se apresuraba a hacérsela oír a sí mismo, volcándola sobre el teclado. Entonces comenzaba la labor más dolorosa que he visto. Era una sucesión de esfuerzos, de irresoluciones y de impaciencias con objeto de asir ciertos detalles del tema de su audición. Lo que había concebido en bloque Lo analizaba demasiado al escribirlo y su disgusto, cuando no lo veía claro, lo sumía en la desesperación, según él mismo decía. Pasaba días enteros encerrado en su cuarto, llorando, dando zancadas, rompiendo las plumas, repitiendo, cambiando cien veces un compás, escribiendo, borrándolo otras tantas veces para volver a empezar a la mañana siguiente con una perseverancia minuciosa y desesperada. Se pasaba seis semanas trabajando en una misma página para acabar escribiéndola tal y como la había trazado del primer tirón. 11 de octubre de 1846 Toco un poco, escribo un poco. Tan pronto estoy contento como descontento de mi sonata con violonchelo. La tiro a un rincón. Luego la cojo otra vez. Tengo tres nuevas mazurcas. No creo que tengan los viejos defectos, pero hace falta tiempo para juzgarlas. Cuando escribes, te imaginas que está bien, porque de otra manera no escribirías. Solo después, reflexionando, puedes decidir qué conservas y qué tiras. El tiempo sigue siendo el mejor crítico, y la paciencia el mejor maestro. el tiempo lento de la sonata de Chopin para violonchelo Opus 65 en la interpretación de Misha Maisky y Marta Gerich. Y con esta obra que tantos quebraderos de cabeza dio a nuestro compositor, ya nos despedimos, agradeciendo la participación de nuestras voces invitadas de hoy, María Teresa Juan, Ignacio Prieto y Nicolás San Juan. Nos vamos ya en esta tarde de domingo y les dejamos con la balada número uno de Chopin en la interpretación de Christian Zimmerman. Reciban un cordial saludo de Eddie Franklin en la cabina de sonido y de Marta Vela al micrófono. Buenas tardes.